Y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 456 de La Otra Oreja. Eh, con la intención que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. Ya pasamos los 10 años. Sí, sí, ya pasamos los 10 años. Nuestro mail, gmail.com En el Facebook somos La Otra Oreja. Y. Mmm, un programa de radio con pocas palabras y mucha música. Perfectamente lleno de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Yo soy Lara. Pero primero presentamos a los locutores, ¿no? A, a Liliana Daunes y a Quique Pesoa, ¿no? ¡Hola Edu! Nashman! Hola Lara, hola Lara. Bueno, este. De, Me dejan decir algunas radios que irradian esta emisión.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 ...la Radio del Colectivo Cultural... ...en Ingeniero Mashuit... ...en la Patagonia Rebelde... ...en Fisque Menuco... ...General Roca... ...Antena Libre... ...De Orugas y Mariposas... ...la Radio Web Artesanal... ...que se difunde por... ...Casandras.org de Neuquén... ...Radio Comunitaria Sudaca... ...de Trelew... ...en la Ciudad de Buenos Aires... Eh, ...La Tribu... ...Radio Asamblea... Eh, ...La Colectiva y la retaguardia, no, este, en la provincia de Buenos Aires está Radio 2 de Azul, Radio Libre de Santa Teresita y en Mar del Plata la Revuelta y emitido por supuesto desde Radio de la Azotea. Eh, sí. ¿Y con quién hacemos este programa? ¿Quién es el operador, eh, Lara? En la Operación Pablo Gusso. Perfectamente. Bueno, y, y hoy tenemos un programa muy especial porque en este junio se cumple un aniversario más de, del Mar Platazo, 50 años del Mar Platazo. Hoy también es el cumpleaños del Che Guevara. Eh, tenemos 40 años de... de de las Malvinas, ¿no? En que terminó la guerra Malvinas. Bueno, pero hoy vamos a focalizar, bueno, y los eh, 46 años del secuestro de dos actores en Mar del Plata, de, de Luis Conti y de Gregorio Nachman, mi papá, este el domingo, ¿no? Pero vamos a focalizar en el Mar Platazo. Así comenzamos la otra oreja de hoy. ¿Estás escuchando? desde La Otra Oreja La Otra Oreja Argenta Y estamos en comunicación con Alejandro, ¿es cierto? Así es Buenas noches, aquí estoy Perfectamente. ¿Qué hacía hace 50 años? Bueno, hace 50 años a esta hora estábamos replegándonos este, después de toda una jornada impresionante de lucha, el paro activo en Mar del Plata y habíamos, por mi parte habíamos terminado en una reunión abierta en el sindicato de Molineros yo supongo que sería las 6, 7 de la tarde porque ya había anochecido para ver cómo seguíamos y evaluando cuántos detenidos había cómo qué cómo seguíamos inclusive se discutía ir y ocupar la universidad el edificio de la universidad que estaba ahí en, cerca de la calle de la avenida Libertad la Estadio Marconi este, Sí, y bueno y los que venían decían que no, que estaba, estaba rodeada, que estaban esperando que ocupáramos la, la universidad para meternos presos a todos, entonces desistimos. Así que así fue que terminó la jornada por estas horas, este hace 50 años. Del paro y activo fue... en, en Mar del Plata, ¿no? Un paro activo resuelto por el plenario de la CGT con acatamiento unánime, ¿no? Este ah, absolutamente, sí vos decís que fue un paro sí. político, ¿no? Por la libertad de los presos políticos y sindicales. Así es. Ese es un hecho, un hecho notable que eh, la CGT convoque un paro activo por la libertad de presos que presos políticos y sindicales, pero en su mayoría los estudiantes, los presos que habían sido que habían caído, en la, digamos, en, en cuando se había hecho los 50 años del asesinato de Silvia Filler, En el acto del, del 6 de junio eh, al año al, al año a los, no, a, los, a, los cinco, seis meses, a los seis meses a los seis meses cuando se cumplían los seis meses del asesinato de Silvia Filler sí. se hizo un acto muy grande en el centro este eh, se hablaba eh, los oradores estaban en el edificio de la universidad y la plaza colmada de gente y ahí se desató una represión y detienen una, una cantidad importante de compañeros y entre ellos algunos que habían sido eran testigos de, de, de la entrada de, de la, de la CNU es. en la Facultad de Ingeniería eh, de, arquitectura. de Arquitectura perdón eh, el 6 de diciembre del 71 eh, así te, es. ¿te parece que escuchemos algo de música? Eh, Adelante sí. Vamos a escuchar a la música que, que cantábamos en las guitarreadas en esa época Vamos a escuchar a Daniel Biglietti Muy Ahí. Bien. Daniel Bigletti, empezamos Adelante. a desalambrar Y después, canción del hombre nuevo Bigletti por la otra oreja Yo pregunto a los presentes Y no se han puesto a pensar Que esta tierra es de nosotros Y no del que tenga más Yo pregunto si en la tierra Nunca habrá pensado usted Si las manos son nuestras Es nuestro lo que nos de A desalambrar, a desalambrar Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel De Pedro y María, de Juan y José Si molesto con mi canto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 Canción del Hombre Nuevo, Daniel Viglietti por otro, por otro oreja. Nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el Hombre Nuevo. Su sangre vendrá de todas las sangres, borrando los siglos del miedo y del hambre. Por brazo un fusil, por luz la mirada y junto a la idea, una bala asomada, y donde el amor, un grito escondido, millones de oídos serán receptivos, su grito será de guerra y victoria, como tableteo que anuncia la gloria y por corazón a ese hombre daremos el del guerrillero que todos sabemos, lo haremos tú y yo, por brazo fusil, nosotros lo haremos, por luz, la mirada, tomemos la arcilla. Es de madrugada. Y estamos en comunicación con Alejandro, uno de los protagonistas de aquel Mar Platazo. Pero, eh, no, Alejandro, eh, hablamos de lo que pasó el 14 de junio. Pero, ¿qué pasó antes del 14 de junio? Bueno. El paro general fue resuelto como decíamos el, el domingo anterior en un plenario de la CGT el día anterior, el sábado se había hecho un plenario y no no, no hubo quórum y fue motorizado por una coordinadora obrero estudiantil que se había forjado en, en esas semanas, en esos meses previos donde había 28 gremios y se hacían reuniones este, eh, yo las que recuerdo participábamos en Luz y Fuerza que participaban delegados eh, los sindicatos y delegados del movimiento estudiantil uh -huh. que era la universitaria que se había formado que era por fuera inclusive de los centros de estudiantes no estaban presentes las direcciones de, los, de todos los centros de estudiantes sino los delegados que se elegían en las asambleas eso fue un hecho muy importante en, esa, en esos meses previos digamos en esa cantidad de movilizaciones cada vez más radicalizadas que que recorría el Mar del Plata y eh, digamos que ese paro general fue producto de esa coordinadora de todas esas luchas de los meses anteriores de esas movilizaciones que estallaron con el, este, el 6 de diciembre con el asesinato de, de Silvia Filler, ¿no? Uh -huh. Eso potenció y casi empujó a, a miles a las calles a, la, a un activismo eh, desconocido, ¿no? Para la gran mayoría se fue en hacer a la política, a la calle, a la movilización, a la organización, uh -huh. a participar de las asambleas en los sindicatos, que era, era natural que fuéramos a, a participar de las asambleas en los sindicatos y que dirigentes sindicales fueran a, a las asambleas estudiantiles. Sí, bueno, fue mi primera movilización también hace 50 años y, este, y como parte de, de la coordinadora de estudiantes secundarios que nos juntábamos con los universitarios. Esos claro. grandotes y altos que copaban la, el aula magna de la universidad aquí en, en Libertad y Marconi, ¿no? Este, Así es. Seguimos escuchando la música... Eh, de aquella época, las que Amor. nos juntaban las guitarreadas, escuchamos ahora a Quilapayún Venceremos. La hierba de los caminos, la pisan los caminantes. La hierba de los caminos, la pisan los caminantes. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. Y a la mujer del obrero la pisan cuatro tunantes de esos que tienen dinero. ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? ¿Qué culpa tiene el tomate que está tranquilo en la mata? Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Y viene un hijo de puta y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. Los señores de la mina han comprado una romana. Los señores de la mina han comprado una romana. Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero Para pesar el dinero que toditas las semanas le roban al pobre obrero Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva Cuando querrá el Dios del cielo que la tortilla se vuelva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 se iba a Quilapayún con eh, que la tortilla se vuelva y este himno, ¿no? Venceremos que que alguna vez cantamos, ¿no? Alejandro. Ah, está, está, está, está. En la... Tal, tal sí. cual. Era un clásico, ¿no? Esto de los encuentros los sábados a la noche, los domingos uh -huh. y aprovechando la aprovechando la costa, los bosques para para cantar, para hacer este, los encuentros. Sí. Eh, bueno, más allá de, de, de las cuestiones políticas eh, Quiero decir al aire una infidencia este, Porque había varias eh, tendencias estudiantiles Que salían los viernes a la noche, los sábados a la noche Y nos encontrábamos casualmente en algunas confiterías ¿no? Y había tendencias que tomaban eh, a la noche vino otras cervezas y unos rebeldes como otro, otro ginebra otro ginebra sí sí este y había unos rebeldes que yo conozco que me sumaba que tomábamos leche con crema los sábados a la noche yo ya era chico no pero este eh, si sí, salíamos y celebramos con leche con crema y azúcar este <risa> las salidas del de viernes a la noche después de la facultad, después del colegio, o este los, los sábados, ¿no? A la noche, después de reuniones. Eh, Así es. ¿Y qué te acordás de, de esas asambleas? De bueno, las... era todo. Este, era todo nuevo, pero eran asambleas multitudinarias. Yo recuerdo que se usaba, este, por ejemplo, el aula magna del de de, de edificio de, de Libertad y Marconi, y era no solamente la parte de abajo, sino la parte de arriba, toda llena de, de estudiantes, y toda una, toda una juventud que se sumaba a participar, y, y muy, muy interesantes los debates, ¿no? Decir, porque Hablábamos de esto, mía, más de mil estudiantes, ¿no? Mucho sí, más. más de mil estudiantes, sí, sí, sí. Este, y las movilizaciones también muy masivas, una gran participación, y también esto de recordar que, que, que las, las diferencias, los debates que había era este, cómo había que hacer la revolución, qué tipo de revolución, sí. es decir, todos ubicaban el tema de que este, no solamente la lucha inmediata, sino el, pro, el problema político, cuál era la salida para el país, cómo cuál era la perspectiva que, que se había abierto, ¿no? Uh -huh. Era, formaba parte de ese debate a nivel continental o mundial. Había un cambio en la situación política y esa vanguardia, todos esos que, que aparecíamos, nos sumábamos a esa, a esa ola, ¿no? Y esa ola que sí. no implicaba ninguna discusión político partidaria en cuanto a las elecciones, en cuanto a, a al manejo electoralista, ¿no? No, no, claro, no, este, porque eh, de alguna manera eso toda esa esa generación que se fraguó en los años 60 principios de los 70, estaba entre la dictadura y la proscripción del peronismo y de alguna manera eh, las elecciones no existían, la democracia no existía, es uh -huh. decir, era, este, era toda una una fantasía, no estaba, no nos dividían esas cuestiones, este, y que sí, justamente esto esto que mencionaste tiene una importancia, porque ¿cómo, cómo, pensando un poco hoy, ¿a dónde fue a parar esos 28 gremios, toda esa coordinadora? Porque después la ilusión en, la, en las elecciones del 73, en el regreso de Perón y cómo fue manipulado, hizo que apareciera una gran dosis de división, de confusión, y toda esa energía por un tiempo se... Este, se perdió, ¿no? Se, se diluyó. Ese fue el papel que tuvo el regreso de, de la democracia el 11 de marzo del 73, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a seguir con la música, porque este es un programa de música, vos lo sabés bien. Y vamos a escuchar a, a Víctor Jara, ¿te parece? Claro, claro que sí. Soldadito Boliviano, una canción Perfecto. que cantábamos en esas épocas, en las guitarreadas. Soldadito de Bolivia, soldadito boliviano Armado vas de tu rifle, que es un rifle americano Que es un rifle americano, soldadito de Bolivia Que es un rifle americano Te lo dio el señor barriento, soldadito boliviano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 El muerto es el Che Guevara y era argentino y cubano Era argentino y cubano, soldadito de Bolivia Y era argentino y cubano Él fue tu mejor amigo, soldadito boliviano Él fue tu amigo de pobre del Oriente al Altiplano Del Oriente al Altiplano, soldadito de Bolivia Tal altiplano, esta mi guitarra rentera, soldadito boliviano. De luto, pero no llora, aunque llorare su mano, aunque llorare su mano, soldadito de Bolivia, aunque llorare su mano. No llora porque la hora, soldadito boliviano, no, no es de lágrima y pañuelo, sino de machete en mano, sino de machete en mano, soldadito de Bolivia, sino de machete en mano. Estás escuchando Desde la Otra Oreja.